En Navarra necesitamos un cambio político y social y en el caso de la política lingüística es necesario un cambio de raíz. Es hora de derrogar la ley del vascuence es hora de cambiar la política lingüística. La democratización de la política lingüística es necesaria y urgente en el ámbito berusquera para garantizar los derechos lingüísticos de todas las personas y acabar con la conculcación de derechos elementales.